Hola, buenas noches, perdón por la, el fallo técnico. A todas las personas que nos están escuchando, comenzamos una nueva edición del programa semanal La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, la radio alternativa de Exija. Hoy, eh, lunes 5 de abril de 2010, tenemos en los micrófonos, como cada lunes, a Fernando Rivera, coordinador local de Izquierda Unida. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. También está con nosotros, como cada lunes, Manolo Belmonte. Buenas noches, Manolo. Hola, buenas noches. Aquí y, estamos. Y hoy tenemos a un tertuliano que debuta en el programa de la tertulia, que es Eligio García. Buenas noches, Eligio. Buenas noches. Eh, bueno, pues comenzamos hablando, con, empezamos hablando de temas locales, de temas de fija. Eh, si os parece, Fernando sabe bastante bien de esto, ¿no? Porque... ...ha participado en distintas actividades... ...que en la calle ha hecho la agrupación local ...de Izquierda Unida... Eh, y, y... una de ellas ha sido el reparto de la revista alternativa... ...correspondiente... ...al mes de marzo, número 46... ...donde se analizan distintos... Eh, situaciones... ...que consideramos importantes en nuestra localidad, ¿no?... ...como, por ejemplo, en portada, pues... ...los 83 millones de euros... ...que le costó... ...a los ecijanos y a las ecijanas, que les ha costado... La mala gestión del Partido Popular y del Partido Andalucista en Écija en la residencia, ¿m? con lo cual se podría haber pagado, pues con estos 83 millones de pesetas se podría haber pagado, una se podría haber creado una cantidad importante de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Écija. Sí, bueno, eh, la Por lo tanto, la gestión, ha, ha gestión, salido cara al pueblo de Écija la gestión ah, de… La gestión es que deja sin esos recursos al ayuntamiento porque, como sabemos, tendría que el ayuntamiento tendría que se, se, recibir unas cantidades en, en concepto de, de la sesión eh, la esa que hace el ayuntamiento a la empresa esta de Vitalia. Entonces, ellos tenían que, que cederle unas cantidades y no, no se las va a ceder tenido ayuntamiento. Se ha hecho una especie de traspaso hacia la compañía... Eh, legalmente el juez dictó que era la adjudicataria oficial, era Virgen del Valle, y parece ser que, que lo decía, no vamos a perder otra vez por culpa de la buena gestión, bueno, entre comillas, ¿no? de los andalucistas y el PP. Vamos, yo no, no he seguido, el caso no lo he seguido a 100% y no, no puedo dar la información con mucha veracidad, pero me da la impresión de que nuevamente estamos ante un, ante un caso de, de, de intelequia, de cosas que, que comisiones de investigación, pero a nosotros no se nos ha ocurrido en ningún momento, Llevamos a hacer una, una comisión de investigación a ver por qué se echaron a los trabajadores municipales de la, de la, de la residencia pública que tenía el ayuntamiento de Sija en el hospital y y se, y se montó una una privada. Esto de Vitalia es una residencia privada. ¿Por qué no se eh, se hizo una pública? Yo pienso de que, de que no hab, nadie se ha planteado hacer una comisión de investigación al a a equipo de gobierno anterior, ¿no? de, lo que, de lo que estaban... ¿sabes? Dijimos, bueno, pues, <risa> ellos sabrán, porque han, han optado por la opción privatizadora. No. Nosotros nosotros tenemos bien claro de que vamos a defender lo público y la gestión pública de todos los servicios Esta situación se produjo en, en el periodo entre 1995 y 2002 donde nuestra localidad gobernaba el Partido Andalucista con Julián Álvarez a la cabeza. El tiempo con, de, del hoyo del en, salón. En el pacto el de gobierno con el Partido Popular. ¿no? Y lo que hicieron realmente el equipo de gobierno es quitar contratos para construir y gestionar la residencia de ancianos de la Alcarracela a la empresa que lo había ganado. Y se la dieron a otra empresa en la que trabajaba un concejal del Partido Popular. ¿no? Entonces, pues... La empresa que le quitaron el contrato denunció estas irregularidades ¿eh? y los tribunales eh, pues le han dado el derecho que le habían quitado el Partido Andalucista y el Partido Popular. ¿Eh? Los perjudicados en este caso pues, va a ser el pueblo de Écija, ¿eh? que va a perder 83 millones de pesetas con lo con el que el ayuntamiento va a tener que indemnizar ¿no? y que vamos a tener que pagar entre todos y todas. Oh. Entonces, la, la empresa que denunció es la que se hace cargo ahora del de, de asunto, ¿no? De, del tema de, de los… No, no. La empresa no. que denuncia… Simplemente recibe el dinero… Claro. Lo bueno, que pasa es que el, daño, el ayuntamiento, el daño el daño el ayuntamiento en vez de pagarlo, el ayuntamiento, en vez de desembolsarse de dinero que no tiene, el ayuntamiento no tiene fondos para pagar nada… Entonces, eh, el, eh, lo que han acordado, según no sé exactamente cómo ha sido el acuerdo, pero se ve que ha habido una reunión en la que han acordado de que con la empresa con, con las dos empresas, han acordado de que una le paga a la otra, pero para que el ayuntamiento no tenga que, que gestionar sus recursos, pero se ve que es que ese dinero solo tenía, lo tenía que haber cobrado el ayuntamiento. Eh, los 83 millones eso los tendría que haber cobrado el ayuntamiento porque es un derecho que tenía adquirido, ¿eh? entonces tiene que renunciar a ese derecho para que la empresa, es como si tú, a ti te que pagar un alquiler y ahora no te lo pagan, ¿no? sí, sí. pues eso es lo que va a pasar, el ayuntamiento tenía que percibir unos derechos económicos por el uso y no lo va a recibir, pienso yo, que eso es así, bueno, según lo, lo que yo tengo entendido. Bueno, Otra cuestión importante no es la, y que viene a reflejar la noticia es la línea política que ha mantenido Izquierda Unida respecto al pago a los proveedores. ¿eh? El ayuntamiento en este mandato pues, se está priorizando ante el pago a los grupos políticos, por el chantaje de algunos grupos políticos, ¿eh? se está priorizando sobre el pago a los proveedores. cuando Mientras eh, Izquierda Unida fue la fuerza política, Eh, que asumió la responsabilidad del área de economía en el ayuntamiento de Écija, pues la primera prioridad era pagar a los proveedores. Eh. Sin embargo, pues en este mandato se le ha dado un poco la vuelta a la tortilla por la situación política. Mm, porque tiene mayoría la, la oposición, de, la oposición. De, de ¿tiene que hay, y porque el Partido Socialista también quiere que gobierne, pues está cediendo a la Y entonces, pues, se está eh, dando más importancia y se está poniendo a los grupos municipales al día, que es una situación que hay que denunciar, cuando pequeñas y medianas empresas eh, de aquí, de Écija, eh, que son las que han creado en estos años puestos de trabajo, pues, eh, no están recibiendo eh, el dinero que se les debe. Eh, y están viendo obligar, muchos, se están perdiendo muchos puestos de trabajo y en este caso, si es responsabilidad, no solo de la crisis, sino del ayuntamiento de nuestra ciudad porque no le están pagando este dinero que le deben a, a muchas empresas. Vamos. Bueno, en su día, eh, Izquierda Unida ya rebajó un 40% el gasto de la asignación a los partidos ¿eh? entre 2003 y 2007. ¿eh? Uh -huh. eh, que la, el asunto está en que, que aquí lo que se... se, se se mira de que el ayuntamiento no tenga muchos gastos porque cuanto más gastos tiene más difícil es de que cumpla con los objetivos de servicio a los ciudadanos, a los ciudadanos ¿no? Sobre y todo lo que y lo que lo que está pasando un, con un gasto con, baldío que es el gasto a los políticos en este momento de con, con la crisis que hay pues no se puede tampoco presionar mucho ahí y se ve que cada vez que hay una operación de tesorería pues hay que coger y digamos que Bueno, los lo traimanejes y que tendrán con el alcalde, con esta gente. Pero algunos se van a mear, otros salen no sé qué. Aquí no es más que chistes de ese tipo. O, o se quedan, no, que está malo el tal Pero es que esos son juegos que no se puede hacer con los ciudadanos. Porque es que eso prácticamente es como un engaño, ¿no? Si tú tomas una postura y tú dices yo esa operación de tesorería no la apoyo porque eso es un despilfarro, es un lo, lo dice con, con eso, pero lo que no puede hacer es estar engañándonos a todos con el tema ese y detrás está negociando que te paguen a ti. Eso no... No sé, Eligio, ¿qué te parece a ti? Hombre, a mí Así. me parece que, que no tienen especialmente suerte los vecinos y vecinas de Efija de con los partidos que le está tocando sufrir. En el sentido de que los que venimos de fuera mmm, tenemos la sensación de que eh, desde el ayuntamiento el, los partidos hacen un peligroso juego que, que en vez de ser uh, partidos políticos que hacen un, son servidores públicos, que hacen un servicio público, parece que se están sirviendo a sí mismos. En el sentido de que eh, lo que estáis comentando de esta noticia... Eh, eh, se ponen de acuerdo de alguna manera, la mayoría de los partidos que, que están representados en el ayuntamiento eh, en que tienen que cobrar primero y en esta situación de crisis eh, ahora en particular pues lógicamente habría que ser mucho más eh, bondadoso o más que bondadoso justo con los proveedores y los trabajadores. Está claro que primero trabajadores, en la apuesta que yo haría, de, de los servidores públicos municipales, después proveedores y en un tercero, incluso en un último lugar, eh, los partidos políticos. Desempeñan un, una labor, necesitan también una serie de gastos, pero está claro que el dinero público debe repercutir más directamente en, en, en las personas y en las empresas pues, que están... Eh, echando una mano también para que este pueblo funcione. Es justo lo que pensamos desde Izquierda Unida. ¿no? Está claro ¿no? que hay que priorizar, eh, como bien dice Eligio, en primer lugar los trabajadores públicos, los proveedores y en último lugar los partidos políticos. ¿no? Y más en, esta, en este contexto actual de crisis económica y con las tasas de paro tan elevadas que tenemos en nuestra ciudad. Yo incluso iría a más, ¿no? Y como ha dicho Eligio, él ha dicho que priorizaría a los trabajadores, por supuesto. Pero también pregunto yo, las personas que están paradas en este pueblo que llevan mucho tiempo, que tienen ya muchos problemas, ¿existe un fondo en el ayuntamiento? ¿Se ha previsto algo para ayudar a estas personas? o para por lo menos sacarlo siquiera provisionalmente de la situación hasta que se han valido. Parece ser que, es no que sé, pregunto, ¿a algún político se le ha ocurrido sí, pensar esto? Sí. Bueno, hay, hay mecanismos, mecanismo, lo que pasa es que, que eh, tienes que entrar por el circuito de, del ayuntamiento, tienes que ir a asuntos sociales, y registrarte allí como una persona con extrema necesidad. Entonces, a partir de ahí, pues hay una serie de entrevistas, va a ir un policía local a visitarte, va a hacer una serie de, de indagaciones, y una vez que se haya comprobado que efectivamente ...la situación es de quiebra total, pues entonces el ayuntamiento tiene un pequeño, una partida pequeña, que en este caso, pues no sé cómo la están cubriendo, porque es que son algunos más de los que yo esperaba en este año. Y entonces, pues, hay ciertas ayudas, pero muy puntuales y no sé si es que, bueno, el que nos esté escuchando que, que ha recibido estas ayudas, pues, sabrá lo que es. Yo no, exactamente no he tenido una necesidad y, y no, no me he metido en el papel de ninguno de ellos. Bueno, el, el problema sobre todo es que el trabajador que ha estado trabajando, que se ha estado buscando la vida hasta hace muy poco, entra en un circuito de semi-beneficiencia, pues debe ser bastante duro debe ser bastante duro entonces eh, el ayuntamiento debería también priorizar sus recursos para eh, también, aunque no sea estrictamente su competencia eh, tendría que hacer eh, la promoción del empleo público o existen partidas bueno, existe el fondo estatal que es una manera también que si se hacen buenos proyectos y buenas obras, que cuantifiquen eh, un montón, sobre todo que se busque eh, que entren muchos trabajadores, que la prioridad sea la contratación laboral más que obras que se gaste mucho eh, dinero en material, pues evidentemente unas obras bien planificadas pueden hacer que, que ese fondo funcione. Es un dinero que viene del Estado y que si se sabe bien administrar, pues puedes conseguir muchos puestos de trabajo. También llegará, imagino, este año, todavía no está aprobado, el PROTEJA, el, eh, un plan de, de la Junta de Andalucía que también eh, repercute en los municipios y que, crea, y que crea empleo. Lo que pasa es que estas son medidas anticrisis de, de, de pequeño calado que, desde luego, no, no, no, no se, suplen no la, la grave situación de paro que se encuentra son medidas muy hechas en caliente o sea, muy y, concreta y, y no... muy concretas. Y entonces, eh, a, eh, todos los ayuntamientos deberían tener claro que tienen una serie de competencias en materia de empleo y no desarrollarlas solo en época de crisis, ¿no? sino mantener siempre sus partidas correspondientes y, y hacer que, que haya una serie de políticas que fomenten el empleo. También existen los talleres de empleo, la, las escuelas-taller que también ayudan bastante. Pero eh, hoy por hoy yo considero que es, que es insuficiente, que también los ayuntamientos son ya mayores de edad y a lo mejor este dinero que se estaba hablando antes de, de, de rebajar un 40% el gasto en asignaciones a partidos, pues yo diría que este municipio es, es particularmente eh, bondadoso con los partidos políticos. Eh, aquí los partidos políticos... Mm, están muy bien pagados o sea, están muy bien hay, financiados hay un gacha, una partida importante en el capítulo 1 y de... imagino de personal que va a materia de, de, de, de representación de partidos políticos y no solo estoy hablando del partido que gobierna sino que también los partidos de la oposición pues tienen uh -huh. parte de este de este pastel y eso hace pues también que en este municipio pues sea especialmente virulento eh, la, la, la, la lucha política por coger parte de, de, del, del poder pastel, ¿no? parte de la tarta parte y de la tarta por sí. tanto Eligio, pues, hay matizada también en lo que has dicho ¿no? porque eh, bueno Ligio lo sabe pero eh, quizás Muchos exijanos y exijanas que nos están escuchando, pues, hay que matizarlo porque quizás no conozcan la situación personal de los concejales. Y decir sí en ese sentido que el... Izquierda Unida el único grupo municipal que no tiene concejal liberado. ¿eh? Quiere decir que al cabo del año Izquierda Unida ahorra a las arcas municipales un dinero importante, ¿no? Que otros grupos, pues, sí hacen uso de su derecho a tener concejales liberados, con lo cual le supone... Un peso más a, al ayuntamiento de Fija, ¿no? Y no sé, eh, elige yo preguntarte allí en Marinaleda cuánto se gasta eh, en grupos políticos y en, y en personal liberado. Pues muy simple, una pregunta tan simple como la respuesta: cero, c cero céntimos ¿no? de euro. Allí no cobra nadie. Eh, simplemente eh, la gente vive de su trabajo y, bueno, es una política que yo no. no que Marinaleda, que es donde yo conozco y que actualmente estoy ejerciendo mi, mi función pública pues se hace así de, de, que no tiene por qué hacerse en todas partes sí, igual claro, pero claro, los lo despropósitos es evidentemente lo que no, no, no puede compartir nadie, ¿no? Uh -huh. o no debe compartir nadie uh -huh. Entonces, ese dinero que se le da aquí a los grupos, a los, a los partidos políticos a los, eso no, no es por una ley general que obligue a todos los ayuntamientos a, esa, a, a dar ese dinero es, potest, o... es potestativo eh, eh, la, la ley de base de régimen local la normativa que regula eh, las asignaciones retribuciones, la ley de haciendas locales pues eh, habla de la potestad de que es posible desde el Pleno asignar una serie de cantidades económicas a, a los grupos municipales que, que salen después de las elecciones para que puedan funcionar y que, para que puedan ejercer su función pública también, eh, pero no es obligatorio. No es obligatorio. Yo entiendo que ahí, algo. Ahí es donde yo quería ir. No, o sea, algo que, deben, debe deben de cobrar los partidos políticos porque también hacen una serie de gastos y también tienen una serie de gastos de representación los concejales, pero de ahí a las liberaciones fáciles y cómodas y demás y hacerse profesionales de la política. Pues yo creo que va a un, un sí, como trecho pasa, como bastante pasa importante. alcance ayuntamiento? No, ¿Dónde no yo creo que no está en, el ayuntamiento en ni el, el pueblo, pueblo para, el para estos gastos ni para esta. Habría a lo mejor que, que seguir exigiendo esto. Claro, yo veo que aquí claro. Izquierda Unida lo está planteando de manera seria ya algo hizo cuando estuvo gobernando y es una política, a mi modo de ver, muy interesante uh -huh. y bastante progresista. En su día se rebajó, eligio como ha comentado antes Fernando, el 40% 40% lo, 2007. Uh -huh. ah, en el mandato en que bueno, Izquierda Unida participó en funciones de gobierno. Uh -huh. Y con lo que decía Manolo, pues fue el pleno de el pleno Marina pleno marinaledar que ha tenido la potestad, no es eh, mayoría absoluta, puede decidir que Que los partidos no cobre, que Pero claro, si aquí el único que opta por eso, a Izquierda Unida y los demás están por, por porque cobren y el máximo posible, pues a ver, los ciudadanos deberíamos de reflexionar a quién votamos, a quién no votamos también. Hombre, en estos momentos de crisis yo creo que hay que valorarlo todo, hay que valorarlo desde comprar marcas, ...que te anuncian en la tele, a pasar a las marcas blancas... ...que también son de buena calidad y son una alternativa... ...a seguir manteniendo, digamos, la cesta de la compra llena... ...y a lo mejor la gente también en estos tiempos de crisis... ...pues tiene que replantearse eh, cuál es la situación de su municipio... ...de su día a día, quién lo protege, quién le ayuda... ...quién le da ese empujoncito que a lo mejor necesita... Estamos en un, unos momentos muy revueltos donde todos los ciudadanos tendrían que eh, que eso de por sistema, de votar por sistema determinados políticos, pues a lo mejor deberían darse cuenta que pueden buscar algo diferente, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en situaciones que, que no están dando respuesta a los partidos de corte más tradicional, que, que la verdad es que están ayudando poco. Bueno, otro aspecto importante, ¿no? Mm. Que se toca la revista y de sí también ya pasando a ámbito nacional y a la vez eh, interrelacionado con la política local, ¿no? Porque Izquierda Unida ha estado eh, recogiendo firmas contra el pensionazo ¿eh? y, bueno, Fernando ha en la calle con demás es, compañeros. Estuvimos el jueves recogiendo firmas. En el jueves y en la plaza de Abasto también. Y en la ¿no? plaza de Abasto también. Estuvimos mm. el martes. Y eso hemos recogido y tiene una cantidad... bastante aceptación uh -huh. entre... Sí, bueno, entre es que países. el problema es, es grave. Es que como, como lo metan, no sé exactamente en qué situación está actualmente, pero como el PSOE meta esto a trámite parlamentario, sale, ¿eh? porque el PP está por la labor de votar esto. ¿eh? Digan lo que digan entre corillos y amigos. ¿eh? Pero el PP a nivel eh, del Estado, en el Parlamento... ...apoyaría al PSOE con los ojos cerrados... ¿eh? Esta, bueno, ya, esta, la, el, ...porque prácticamente son que, políticas de derecha... ...que ¿no? el PP y el PSOE son los partidos capitalistas... ¿no? ...por eso hay que intentar, que hay que intentar con las firmas... ...tenemos que intentar de, de doblar... ...para que no llegue al trámite parlamentario... ...porque como entre... ...como entre es que eso sale, votado que sí... ¿eh? ...como nos han echado para atrás... ...entre estos dos partidos mayoritarios... ...como le llaman... ...que pueden ser minoritarios mañana... ¿eh? ...si la población quisiera... ...mañana los hace minoritarios porque es que son tan malos como prepotentes. Fíjate que nos han tirado para atrás la ley electoral que estábamos intentando de solucionar y ellos la parchean como les da la gana y te sacan una nueva ley electoral, que no sé si se va a votar o no sé en qué situación está, pero que eh, venía preparada en un proyecto de ley electoral que era cojonuda. Yo estaba mirando cómo estaba todo planteado y además desde el mismo Parlamento salía la injusticia que estaba cometiendo. Es que no es lógico lo que está ocurriendo Con Izquierda Unida, ni a nivel del Estado. Uh -huh. Que eso no es razonable. No se puede decir, estamos viviendo una democracia plena. Viviendo una democracia plena, el que se está favoreciendo del sistema, pero que el sistema estaba planteado para lo que siempre hemos dicho en este micro, que uh -huh. estaba planteado para castigarnos a nosotros. No sé por qué. Sí, en este tema, Fernando, en este tema de las pensiones concretamente. Eh... Las pensiones, la reforma la sacarán para adelante si no hay un movimiento obrero, un movimiento yeah, de trabajadores, Se trata de que, la, de que haya un máximo de apoyo. Hay una respuesta ¿no? ante estos ataques. no. Han hablado durante. Eh, hace un año hablaban a diario de refundar el capitalismo. No sé si se acordáis. Pero vamos, sin embargo, hoy no se escucha nada de eso. Estos tíos van a seguir para adelante con lo que hay con el sistema que está basado en, la, en que unos ganen dinero a costa de su trabajo y otros ganen dinero más dinero a costa del trabajo de los otros ¿eh? y que mientras el movimiento obrero no se organice y no reivindique sus derechos pues eh, los capitalistas van a tratar de exprimir para conseguir seguir eh, aumentando sus su beneficios ¿no? hombre yo creo que en esta materia mm, eh, es fundamental eh, el, los sindicatos Va a ser clave la postura de los sindicatos y que parece ser que hasta ahora es de, de no tocar las pensiones eh, y, y la fuerza, digamos, que, que, que puede organizar a un grupo humano fuerte que, que pueda tumbar estas propuestas pues va, va a tener que venir del, del sindicalismo, ¿no? Teniendo en cuenta que formaciones de izquierda o no solo formaciones de izquierda. El, el principal problema que, que existe en este país. es que hay un bipartidismo muy extremo. que hace eh, que cuando estos dos eh, partidos fuertes se ponen de acuerdo, pues eh, de, de alguna manera pues te están. la democracia te la están eh, quitando de en medio, ¿no? te eh, tienen un peso muy importante en el Parlamento y pueden conseguir todo lo que quieran. En esta materia yo creo que se están equivocando. No es cierto que peligren las pensiones. Eh, no es cierto eh, que España sea un país especialmente eh, abierto y progresista y, y que se deje la piel en las políticas sociales. Estamos a la, a la cola, una vez más, de, de los países de la Unión Europea. Y lo que pasa es que tocan siempre la parte más débil. Y parece mentira también con la, cómo con la, entró el Partido Socialista Obrero Español eh, en las elecciones estas, no, en las anteriores, a partir del año 2004, eh, planteando que iban a hacer políticas sociales fuertes, de gran calado, como en este tema, pues rápidamente eh, le han dado, han dado un importante bandazo y están dejando en la cuneta a muchísima gente y en uno de los peores momentos además. Eh, hay muchos sitios de donde recortar hay a muchos digamos cajones a donde acudir Porque no se está hablando apenas de, de los ICAP, de, de unas una, sociedad una sociedades de inversión donde hay empresarios, señores grandes empresarios, que están pagando poquísimos impuestos. Un 1%. Y un 1% de su capital y de ahí no se está tocando y sin embargo pues se está rebajando en política social. ¿Le decía Eligio, este hecho que los ricos en España no pagan impuestos? Prácticamente pagan muy pocos impuestos. Porque crean una sociedad entre 100 personas, que a lo mejor es una farsa, porque muchas veces instalan las 100 personas y meten a sus familias y, sí. y pagan un 1%, tributan un 1% solo. Cuando cualquier ciudadano de media pues puede estar pagando de IRPF en torno a un 10 o un 15%, sin ningún tipo de problema de, de un salario que seguramente no pasará de los 1.000 euros. No es justo, sin duda. Por eso eh, habría que ante medidas fuertes eh, eh, o problemas fuertes hay que aplicar soluciones fuertes y, y esto desde luego pues de cara a la galería pues para contentar a los grandes empresarios, para contentar a los dueños de sociedades eh, y para contentar sobre todo a las aseguradoras pues les viene muy bien porque está haciendo que mucha gente que jamás se había replanteado o jamás había planteado eh, eh, hacerse un seguro privado de pensiones, pues otra vez volvemos a sacar vez, la misma historia cada vez que sacan esto hay, se incrementa... hay un, un, aumento, un aumento en la banca de ese ahorro apalancado, que es que es lo único, que, lo único que, que chirrea los dientes de los dueños de los bancos es que el Estado tenga una cantidad tan inmensa de millones <ríe> apalancado como le llaman ellos Entonces, la única forma es arañar eso. y ¿Cómo arañamos? Pues que el Estado reduzca las pensiones en, en, en la cuota final. ¿Cómo? Pues aumentándola, como proponen en la de esos. Proponen aumentar, en vez de basarse en los 15 de los últimos años, pues, basarse en 25 o incluso el PP diría más. Pero cuanto más más, el, el, el, más años se utilizan el para el cómputo, más baja en la cuota. Entonces, darte menos dinero para que tú digas, oye, que me va a quedar poquito, voy a ir al banco a hacer un plan de pensiones. Entonces, le estás apalancando los ahorros a un banco, porque al banco no le interesa un plazo fijo, aunque sí le interesa, pero relativamente le interesa más. Un dinero apalancado, como es un plan de pensiones, que lo pueden manipular de otra manera, lo hacen más millones. Un, di un dinero apalancado de un plan de pensiones es muy valioso en un banco, Y, y, y cada vez que le hace falta dinero a los bancos siempre pegan el pellizco ahí y bien o te amenazan que... que te voy a quitar la pensión que te voy a... para que la gente se haga planes de pensiones porque si alguien ha visto las noticias habrá visto hoy que la, una de las noticias que han dado es que el, el ahorro familiar ha aumentado uh -huh. entonces y el problema es que el banco va a intentar de que ese ahorro no se vaya a una cuenta de ahorro sino que se vaya directamente a un plan de pensión que es el apalancamiento del dinero ¿Dónde, ¿Dónde deja dinero en un banco? Es que el banco ya te hace todo. O sea, ahora ya tenemos bancos que te hacen seguro, que yo hablaba hace poco con una directora de banco que, entre otras cosas, pues me decía eso, que ya ellos se especializan en todo, ¿no? Que los seguros es parte de su día a día. Te hacen seguro de, de, de hogar, te hacen seguro de pensiones, te hacen seguro de vida y de seguro de, de, de por si te quedas parado. Todo lo que permita dejar dinero apalancado. Y entonces, pues claro, estamos haciendo eh, agujeros al sistema que tanto costó hacer, que es un sistema, el sistema de seguridad social no es un sistema nuevo, es un sistema que ya en época del régimen anterior se creó, eh, es un sistema que se mejoró con la democracia, pero ahora mismo estamos dando nuevamente pasos hacia atrás. Y para mí esto, es, esto de tocar las pensiones eh, es matar la gallina de los huevos de oro, Porque primero hay que tener en cuenta lo que deberíamos de tener todos, <coughs> perdón, <coughs> en este país es trabajo. Pero vamos a ver, en la situación que está España, lo mismo que están los demás países, que, va a que vamos a volver? Al, al, al boom del ladrillo, al turismo. El turismo, pues si, si los demás países están en crisis, pues también va a disminuir. Entonces, eh, prácticamente el trabajo está negro. Bueno, pues decimos, bueno, pues entonces... El capitalismo, como decía Miguel Ángel, dice, los capitalistas lo que quieren es exprimir. Digo, pero yo tendría que decirte los malos capitalistas. Porque, vuelvo a decir, es matar la gallina de los huevos de oro. Si hacemos que el pueblo no tenga poder adquisitivo, la sociedad de consumo... Se viene la abajo La un llamada poco. sociedad del bienestar. Es decir, el capitalismo que se conoce ahora, el neoliberalismo va al carajo. Porque entonces no van a vender supermercados, no van a vender tiendas, no van a vender ni servicio ni bar... porque cuando el ciudadano te... no tenga dinero pues no se va a mover ese dinero, el dinero se está concentrando entre la banca eh, multinacionales, Y capitalistas, capitalistas, que hay algunos de ellos que tienen tanto dinero como cualquier Estado. Pues acabas de definir y, la o sea, crisis actual del capitalismo. Y entonces, pues, es esta, esta concentración de, de capital, lo que hay es que combatirla precisamente para distribuir un poco. Uh -huh. Y una manera de distribuirla es mediante las pensiones, reforzar un poco las pensiones. Y así, quizás, se pueda crear, se pueda mm, volver a reactivar, Eh, la, la industria y el campo, tal vez se pueda volver a reactivar porque cuando el ciudadano tenga dinero exige servicios exige productos y entonces cuando las empresas se tienen que poner en movimiento pero para qué le vas a dar dinero a las empresas si tienen un stock ya de productos, si producir puede producir la empresa todo lo que quiera Como tú decías del banco, del banco y cualquier otra empresa, en cuestión de dinero con la tecnología que hay, el problema no es ese. El problema es de consumo que no se consume porque no se tiene dinero. Entonces, ¿por qué le vamos a dar dinero a las empresas? Se lo tendremos que dar a los consumidores, ¿no? Pues manera... es, una, es una política errónea desde la transición hasta ahora la que se ha llevado. Pues... PP, PSOE, el PP, como yo digo. El PP. <risa> de, to de todas maneras gana, gana siempre la banca, en el sentido de que si consumes poco Las empresas eh, pues notan que no se, no cubren, digamos, su expectativa de venta y, por tanto, su beneficio. Pero eh, si consumes poco y aumenta el ahorro, como decía Fernando, pues también ese ahorro repercute favorablemente en las cuentas de la, del, banco. De, del banco. Por tanto, eh, la banca siempre gana y cuando hay problemas y hay agujeros, pues también el Estado eh, aporta su parte. Porque posiblemente si los planes que comentábamos antes de, de, de apoyo al empleo, eh, si parte del dinero que se ha dado, que ya no se habla prácticamente del dinero que han dado los estados a los bancos para rescatar de su penosa situación supuestamente, eh, se hubiera dado para la creación de empleo y de riqueza y se hubiera repartido de otra manera, pues a lo mejor la crisis no la durará pensaba. lo que parece ser que va a durar. Pero yo veo que la, la crisis es desigual. O sea, no es una crisis igual para toda la sociedad. O sea, Aquí hay gente, gente... No, pero es que las crisis son siempre así. Hay gente que gana muy, y hay gente que pierde. Es que la, las crisis son naturales, son cíclicas, son cíclicas dentro del sistema capitalista. Y son de reajuste. De y en, reajuste, la, no. en la crisis los capitalistas ganan. Los, los pues, poderosos se van comiendo a los menos poderosos. ¿Eh? Los poderosos o sea, hay una van. acumulación de, de capital. Cuando ya llevamos 30 años acumulando... ¿no? Estamos a 30 años de democracia y aprovechándose de, de, del sistema para seguir acumulando. Y, y, y la diferencia, no sé, en una conferencia del de de grupo este de ATAC, me parece que se llaman, no, no me acuerdo no muy bien, sí, Attack, es un grupo de economistas Economista. que, que, que son alternativos y que, que reflexionan sobre la crisis de otra manera, no no no desde el punto de vista capitalista, sino desde un punto de vista racional. Vincent Navarro, ¿Eh? Julio. Sí. Juan Torres. Torres, eh, Torres Torre, eh, Torre, Torre estuve en una conferencia y el yo en Sevilla. Navarro... ¿sí? Eh, Torres estuve yo en Sevilla en una conferencia y, y hablaba de lo que tú comentabas, de, de que había un problema eh, de que el sistema capitalista no puede prescindir de unas personas sin dinero. No puede prescindir de eso y los empresarios la tendencia es a pagar menos. Pero uno, uno asalariado poco motivados y, y un comercio... Eh, ...poco incentivado por unos asalariados ...poco motivados... pues ...provoca también una crisis... ...entonces ese hombre eh, comentaba... ...que eh, una estrategia mala... ...pero porque ellos no se controlan... ...o sea, entre ellos no se controlan... ...entonces siempre intentan pagarle lo mínimo... ...a un trabajador... ...reducirle sus derechos... ...si, si tiene que pagarle menos del convenio... ...pero el problema es que... Eh, ...entre ellos no se controlan... ...y ellos no, no quieren pararse a comprender... Eh, ...lo único que comprenden es que van a competir... ...uno compite mejor contra el otro... ...porque tiene eh, una mano de obra más barata... ...o tiene un producto mmm, para producir... ...mucho más barato que el otro... ...esa es la única idea que tienen. ...pero en realidad... ...a la sociedad nos hace un beneficio... ¿eh? Bueno, y ustedes pensáis que realmente... ...esta crisis es, una, es un reajuste... ...es una crisis como las demás... Eh, ...calculáis que vamos a salir dentro de un año... ...dentro de seis meses, dentro de tres años... Porque yo pienso que esta crisis ya es mucho más que... La luz al final del túnel todavía no se ve. ¿no? Nosotros yo creo, la yo hemos olido, pero no, lo que no, si no la... Yo creo que hay lo mucho más... Si está claro, eh, Manolo, que si eh, el capitalismo después de esta crisis ¿no? los capitalistas van a, ser, van a salir más reforzados en el sentido de que esta no. crisis eh, la van a resolver tratando de, eh, de oprimir más aún si cabe a los a los trabajadores y trabajadoras y de seguir explotando y precarizando malas condiciones de trabajo, que ya hace años, ¿no?, que el mundo del trabajo viene sufriendo un deterioro en cuanto a derechos, ¿eh? con el tema de la precarización de los contratos temporales, de la dificultad de los jóvenes al acceso a la vivienda. Y entonces, esta crisis, el capitalismo no va a salir con un rostro más humano. De esta mm -hmm. crisis van a salir aplicando políticas más neoliberales, más privatizadoras, y en contra de los intereses generales de la clase trabajadora como tal. Sí, no, esa es su clara línea, esa es la que, esa siempre, es la línea, ¿no? la que siempre ha llevado. Eh, lo que pasa es que realmente la economía hasta ahora, desde mi punto de vista, ha ido funcionando por la diferencia salarial que existe entre los mismos trabajadores. Hay unos trabajadores muy bien pagados, mientras que hay otros que son precisamente los que más trabajan cuando tienen trabajo y menos cobran. Eh, estoy hablando de asalariados de, de, de del campo eh, estoy hablando de, de, de, del del poder adquisitivo de, del bajo de la bajada de salario que se está produciendo y se ha ido produciendo en la industria y, y de lo que estamos discutiendo aquí ¿no? Sí. de la pérdida de derechos y de, y de pensiones ah, es la, la Entonces, tendencia. nos estamos quedando con una con, en realidad España en el mundo capitalista lo que nos estamos quedando es con unos cuantos capitalistas muy fuertes y ciudadanos ¿eh? trabajadores bien pagados y luego el resto esa es la pregunta ¿qué pasa con el resto? Eh, hasta qué punto porque el resto son el 80% hasta qué punto esto va a ser sostenible para este capitalismo yo creo que ha llegado el momento en el que ya se está reflejando que es imposible mantener esta situación y entonces pues tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio por ellos mismos no, no ya por los obreros, los obreros nos morimos de hambre y no pasa nada pero el sistema puede prescindir del 80% de las personas Esa es la pregunta. ¿Y servicios sociales puede ser lo suficientemente amplio para recoger ese 80% eso no de funciona. personas? Imagino, que no. Eso, eso no Imagino que no. Y el problema que se detecta, y tú preguntabas que si esta crisis es como las demás. Yo no sé si es como las demás. Lo que sí tengo claro es que puede ser que dure más puede ser que dure más de lo que en un primer momento se está diciendo y por una simple razón. Aquí estamos poniendo encima de la mesa que parece ser que las recetas que están aplicando los partidos mayoritarios pues van en sentido contrario a lo que esta crisis supone. Entonces, si hace recetas equivocadas, pues lógicamente la crisis se alarga y una vez más se están utilizando recetas no que son recetas utilizado. equivocadas desde tu punto de vista pero desde claro. si el punto de vista del que ¿creen controla el dinero que, ¿creen, no? Que no. creen que no no, no no, Fernando, sí, sí. pero es que... es que si ellos están pensando la... en alargar la crisis y tú estás pensando en acortarla estamos en distintos tesitura. tú estás pensando en una cosa distinta a la que yo uh -huh. es que ellos pueden estar pensando en que la crisis hay que alargarla 10 años más para que se solucione un problema que tienen ellos, no el que tienes tú. ¿Y, ¿Y puede soportar un país como España, en la Unión Europea, eh, un país supuestamente de primera fila, una crisis de este calado? ¿Puede soportar un nivel de paro que a poco que nos demos cuenta puede estar en torno al 30% y hay municipios ya españoles que superan el 30%? Yo entiendo que esto puede provocar eh, que se eh, muevan incluso los cimientos del propio capitalismo. ¿Alguien, alguien, Yo entiendo que antes o después cortarán la crisis porque no creo que quieran matar la gallina de los huevos de oro. No, no recordáis, no Nos recordáis. pendiente a los acontecimientos que se están dando en Grecia, ¿no? Eso es. ¿eh? Interesante desde el punto de vista político también para analizar. Podríamos llamar acontecimientos prorrevolucionarios, con ah, el miedo que sabe. da este tipo de palabras, ¿no? Es que el, el problema es grave. Lo que pasa es que, al principio, yo veo que la, los trabajadores y los representantes de los mismos están un poco dormidos, ¿no? Bueno, Fernando, dormidos, ¿no? Haría a, falta no a la recta final del programa, ¿no? Y aprovechando tenemos... que tenemos aquí a Ligio, pues eh, vamos a pedir un poco que nos dé su su opinión, ¿no? su versión sobre lo que está sucediendo con el tema del caso Gurtel, la corrupción y Garzón, ¿no? La, la campaña mediática también que hay desde la derecha política y la judicatura de conservadora de, de masacrar a, a este juez, ¿no? eh, decir en primer lugar ¿no? que la pregunta ¿dónde están los corruptos? Eh? pues si os parece os voy a hacer antes Eh, ...un análisis de los efectos políticos ¿no? del caso Gürtel... Eh, ...que es la eh, red de corrupción más importante que ha habido en la historia de este país... ¿no? Y donde se ven afectadas personalidades del Partido Popular tan importantes... ...por un lado lo podemos eh, dividir en tres grandes bloques... ¿no? Los, ...los hombres de, de confianza, personas de, de Esperanza Aguirre... ...la presidenta de la Comunidad de Madrid como Alberto López Viejo, diputado de la Comunidad de Madrid, es vicenconsejero de Presidencia y es consejero de Deporte, eh, que está imputado, Benjamín Martín Vasco, diputado también de la Comunidad de Madrid, ex portavoz del adjunto del PP en la Asamblea de Madrid, expresidente de la Comisión de los Espías en la Asamblea, Alfonso Bosch, diputado de la Comunidad de Madrid… ...imputado también Jesús Sepúlveda... ...imputado es alcalde de Pozuelo... ...Guillermo Ortega imputado ex alcalde de Majadahonda... ...luego tenemos hombres de confianza de Rajoy... ...como Luis Bárcena senador del PP... ...y tesorero del PP... ...imputado Jesús Merino imputado... ...que es diputado del PP por Segovia... ...o Gerardo Galeote, ex eurodiputado... ...que está implicado... ...o hombres como Arturo González Panero... ...ex alcalde de Bobadilla del Monte imputado al igual que Ginés López Rodríguez es alcalde de Arganda del Rey y luego por otro lado los hombres de Can que el propio Can está implicado y, y también presidente de la, de la Generalitat Valenciana o Ricardo Costa secretario general del PP casi destituido y suspendido de militancia Víctor Campo también implicado ex vicepresidente de la Generalitat o Rafael Eh, Betoret, independiente y jefe de gabinete de la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana Ahora Así se une el tema de en Palma también, de Mallorca, ¿no? En Palma de Mallorca tiene que haber algo lo que Así pasa es que es. no ha salido En Palma de Mallorca ya con los independientes de esto han tenido también lo suyo ¿no? Bueno y la última es que eh, se ha declarado improcedente ¿no? y, y las excusas que, que ordenó el juez Garzón a, lo, a los implicados de de la corte, ¿no? Dejamos si os parece a Ligio que que sabe un poco más que nosotros de este tema, ¿no? A ver. Eh, bueno, qué podemos decir de este tema. Esto es. está un poquito, yo creo que la corrupción está dentro del sistema. O sea que este sistema no tiene los filtros suficientes para evitar estas barbaridades que que acaba de enumerar con nombres y apellidos eh, eh, miguel. Decir que el tema de Gürtel es un tema que en principio para cualquier ciudadano demócrata pues se puede poner las manos en la cabeza, pero llama también poderosamente la atención pues que tiene luego poca repercusión en materia de voto. O sea, uh -huh. Eso es lo que yo iba a decir, sin embargo, la expectativa es que el PP está aventajando al PSOE. Exacto, entonces. si miramos las a, últimas anda encuestas. Que la, la alternativa es. Si miramos, si <risa> ya miramos muere, las últimas encuestas. Más. Ya eh, te mueres. De Guatemala a Guatemala. ¿no? <risa> lo que podemos concluir es que o a la gente no le importa la corrupción, y lo ven como ya algo normalizado dentro de la vida cotidiana o, con perdón de la expresión, maricón el último y aceptan cualquier tipo de historia yo creo que la corrupción el problema principal que tiene es que eh, estamos hablando de dinero público estamos hablando de que personas cercanas a un partido político aprovechan determinadas siglas ahora estamos hablando del PP pero podría ser el PSOE eh, Empezó que ella tuvo lo suyo. En su ella ella los también gran, tuvo lo y suyo gran, y, y, y sobre todo está muy ligado a, lo, a los grandes partidos que más que partidos pues son grandes empresas. ¿no? Entonces es una situación preocupante en el sentido de que hablamos de nombre y apellido pero hablamos de nombres y apellidos que se, supuestamente se están quedando o se están aprovechando de unas siglas y del de poder que tienen esas siglas en determinadas instituciones ...para llevárselo calentito. Entonces, yo aquí apelo al sentido común de, lo, de, de, la, de los ciudadanos y ciudadanas... ...para que también separen un momento a lo largo de su día... ...para analizar a dónde nos están llevando estos partidos políticos... ...y entre otras cosas, estos partidos tampoco están haciendo especial hincapié... ...en crear los filtros necesarios, que se llama ley... Para, ...para evitar estos desmanes... ...y van a lo fácil... La, ...la tentación de atacar... ...a una de las patas del Estado... ...no soy yo quien para defender... ...al a señor Garzón... ...pero sí decir que... ...más que Garzón... ...con nombre y apellido... Eh, es, ...este hombre pues es una parte del Estado... Eh, eh, ...pertenece al Poder Judicial y la solución no es esa no es atacar a otro poder porque si tenemos tres patas y una de ellas eh, lo que hacemos es dedicarnos a, a martillearla y a intentarla romper pues al final la silla se cae y si se cae la silla nos caemos todos por tanto yo creo que es un error eh, que el Partido Popular pues se dedique a atacar a un miembro que representa al poder del Estado eh, a uno de los poderes del Estado que es el Poder Judicial por ahí no deben ir los tiros quien yo creo que algo ha rectificado ya en determinados aspectos el presidente o el secretario general del Partido Popular en el sentido de que ha dicho una frase muy significativa que si se puede defender que se defienda refiriéndose al, al, al señor de que dirigía la Generalitat de, de Baleares entonces con eso está haciendo alusión a que parece ser que la justicia está ahí Y que si este hombre tiene derecho a su defensa y se puede defender que se defenda, pero no se le ha ocurrido al menos manifestar públicamente que los jueces son los que han hecho mal su papel. Por tanto. A, ahí a Mata la han dejado un poco con el culo al aire. ¿no? La han dejado y con el culo, no culo al aire, pero. La dirección del PP de dejar camps po Posiblemente o de es que no tenga defensa de... posible. Ah. Esa es la, la segunda parte de la historia. Que sea tan claro, tan claro lo que lo, los hechos que han ocurrido ahí en Baleares. Que, que, que no haya otra alternativa defender a la gente de la Gürtel pues significa entre otras cosas porque estamos afecta a, a, a, a comunidades muy autónomas y a cabeza muy de, de gran calado en este estado pues como puede ser la comunidad de Madrid o y puede ser la comunidad eh, valenciana entonces claro tienes la tentación de, de atacar a, a a una parte del Estado cuando lo lógico pues sería que, que el sistema funcione por sí mismo y si hay responsabilidades judiciales pues evidentemente eh, la gente que lo haya hecho mal pues tendrá que pagar con lo que la ley le imponga Bueno, no sé si los demás queréis comentar algo sobre no, esa sobre, cuestión Sobre el tema de la, eh, la televisión todos los el días ¿no? Eligio lo ha dicho está bastante claro día. lo ha dejado... Mm -hmm bastante claro ¿no? y el tema de las excusas eligió que eh, que han anulado las excusas que ordenó el juez garzón no es una paradoja ¿no? que se anulen por hombre los jueces también se equivocan ah. y lógicamente no es atacar a él personalmente pero si un juez eh, tomó una decisión eh, equivocada pues lo si, a mí no me parece eh, no me parece mal eh, Que se anule eso simplemente porque mmm, cualquier ciudadano que se que esté acusado tiene una serie de derechos que hay también que respetarlo. ¿no? Todo no vale. Si ah. al final el juicio concluye con otras pruebas que estas personas pues, pues han cometido delitos de, de índole penal pues lógicamente se llegará, pero no hay que buscar los caminos cortos o los atajos. Mm. El sistema judicial español es lo suficientemente bien estructurado y si este hombre ha ordenado eh, escuchas en, eh, que deben ser privadas, que debe haber una intimidad y, y el derecho a la intimidad y a poder defenderse Aunque no nos guste la defensa, que muchas veces eh, se tiende a, a rápidamente eh, acusar y la acusación está por encima de la propia defensa, todo el mundo tiene derecho a defenderse y tiene derecho a decir el ladrón que no ha robado. Es uno de los derechos que es lo que hace fuerte y lo que hace grande el sistema democrático. Si no tuviéramos ese derecho, pues siempre nos podemos equivocar. Y entonces, pues, eh, todos los acusados tienen derecho a su intimidad, a hablar con sus abogados, los que estimen oportuno, a intentar defenderse como puedan. Y ese atajo de, de, de, de poner si es cierto que, hay, que había escuchas, que yo incluso dudo mmm, que realmente haya sido así, eh, me extrañaría mucho, Pero claro, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿tú mmm, piensas que el Poder Judicial está actuando libremente, o sea, sin presiones, o que está siendo presionado por otros poderes, como tú... Es que ya lo dijiste al principio, ¿no? ¿Hasta qué punto, en este caso, de las escuchas que, que, que ordenó el juez Garzón hasta qué punto son legales o no son legales? No sé, ¿qué, podríamos, qué nos podría decir? ¿no? A lo mejor son ilegales a todas luces o a lo mejor o que hay depresión. Si la ordena, si es que la ordena un juez pensamos... no tienen que ser ilegales. Vamos ¿no? si a un juez. A no ser de que en las condiciones que se que, eh, se, que se, se sacaron. Los jueces no pueden tener eh, todo el poder absoluto tampoco. Los jueces claro. tienen también que tener una regla y unas limitaciones. Claro. Por tanto, el, el sistema democrático funciona si no existe el poder absoluto, si existen límites a los poderes. Entonces, lógicamente, todo no vale. Todo no vale. Eh, se pueden ordenar determinadas escuchas, pero por muy juez que sea, eh, el, el, el acusado o la persona que se encuentra detenida y que está en prisión tiene derecho a la intimidad y a poder hablar con su abogado sin que nadie escuche lo que está diciendo. Y si el, este juez ha cometido la imprudencia, la torpeza de poner escucha, eh, lógicamente eh, tienen que ser, eh, tienen que ser no, anuladas. No, no lo admiten como prueba. No se debe admitir como prueba algo que es una prueba ilegal o hecha de manera torticera o saltando los procedimientos. Otra cosa es que se esté haciendo una investigación y no esté... Pero se ve que eran en la cárcel, ¿no? Mi... Eh, si son en la cárcel, yo entiendo que este hombre se ha equivocado. Eh, ahí no se debe poner un micrófono de todas maneras yo creo que la opinión en general es que se está eh, se, se está mm, eh, o sea hay un poder que la está tomando y en concreto con el juez Garzón porque hace un año también comenzó a mover el tema de la memoria histórica y qué curioso que procesó a Pinochet ¿no? o a un latinoamericano a dos a tres sin ningún problema, y ahora aquí, pues, en un golpe de Estado que hubo semejante, en una guerra donde hubo asesinato y, sobre todo, en una posguerra, y donde, y donde sabemos todos la injusticia que existe con respecto a la no memoria histórica que el PP se empeña tanto en que eso no debe de destaparse, en que eso, claro, porque él es... Mmm, Hombre, ahí se vio claramente que alguien le dijo «párate». Y parece ser que ese alguien, es la sensación que yo tengo y quizás muchos ciudadanos, y que ahora le están, le están diciendo, párate con el caso Gürtel", que que a lo mejor hay que suavizarlo, a lo mejor hay que dejarlos comer, yo qué sé. En relación con el juez Garzón, yo parto de que los jueces estrellas, pues en un momento dado, pueden ser más que un beneficio, sí, bueno, un perjuicio. Eso sí, sí, eso sí también. A ver, sí. Eh, alguien que tiene una responsabilidad tan grande como ese parte del poder del Estado, pues debe quizás más trabajar en la sombra. Sí. Y el problema que yo creo y las enemistades que se crea sí. este juez Eh, pues sobre todo es que a él le gusta digamos rescatar o tocar determinados temas que saben que llevan una carga polémica detrás y digamos que también ya se ha cambiado algo la legislación pero la audiencia provincial tenía muchísimas competencias para tocar incluso fuera de nuestro territorio como es el caso de Pinochet que has hablado tú anteriormente Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que eh, hay veces que toca A, hay veces que toca B. Porque yo también recuerdo cómo el Partido Popular en determinados momentos pues, eh, hablaba verdaderas maravillas del juez Garzón, Baltas Baltasar Garzón. Sin embargo, cuando le toca a él es cuando mmm, ya no es tan bueno el juez. Por tanto, los jueces deberían trabajar en sus despachos, deberían ejercer sus funciones y, y quizás este juez aprovecha un poco de, de, de determinadas lagunas, como puede ser el caso que tú hablabas de la memoria histórica, que, que son los peros que tiene el, el actual sistema democrático en España. Hay cosas que no se abordaron bien en su momento, son asuntos muy delicados Que de gran polémica actual y este hombre pues también ha tocado esa fibra ¿no? sensible de mucha gente se crea enemistades claro que se las crea ahora, especialmente en este caso desde la derecha pero yo no sé si a este juez hay alguien por detrás que lo maneja o lo deja de manejar lo que sí está claro es que él ah, funciona yo diría que un poquito por libre ¿eh? No, es que a mí me, me resulta curioso, ya igual nos salimos un poco del tema como este juez y existe una serie de jueces que no sé técnicamente cómo se dice eh, que pretenden que la justicia sea universal, claro todo el mundo pretendemos que sea la justicia sea universal pero hay que tener en cuenta, parece que pierden de vista, de que la administración de justicia depende del Estado del Estado de un país y ese país tiene unas competencias y unos límites y tiene una Y parece ser que se olvidan de, de eso. Entonces, en ese sentido, sí que no comparto yo eh, la idea esta que tiene tanto Baltasar Garzón como otros otros jueces. ¿no? De todas maneras, no, no es que la hayan quitado, sino es que, como tú has dicho, también ha sacado un tema. Ahí no estoy no por... yo de acuerdo, Manolo. ¿Eh? La, la justicia no tiene fronteras. Entonces, que un juez español pueda juzgar los crímenes que comete un dictador en América Latina pues yo no lo veo mal. Claro, hecho, pero ¿cómo mira cómo aquí no ha podido hacer esa Eso es lo gracioso. De asunto. Cuestión, porque porque o sea, si ha hecho justicia, ¿en en, ¿dónde en Argentina. En Chile. En Chile, pues podía haberlo hecho aquí también, ¿no? Aquí no. Aquí es que, cuidado, en Chile no se enteran los chilenos. ¿no? Claro, ya, ya. Pero aquí sí. ya, porque aquí hay otros poderes que, que lo impiden. Es que la administración de justicia depende de los poder económico y del Estado. Sí, sí, pero la jurisdicción universal pues, es algo más, no lo demás, que ya el PSO y el PP se han encargado de, de modificar y los jueces por ley. ley ya han hecho una ley que no, no permite... No. Han modificado la ley orgánica del Poder Judicial que en, el, en materia de competencia de, de los jueces de la audiencia de la Audiencia Nacional, creo que es, ¿no? Entonces, pues ya no tienen tantas competencias para poder juzgar temas que ocurran fuera del Estado ah, español. Claro, pero la violación de los derechos humanos, ¿no? Pues habría que... No, no debería tener fronteras, ¿no? Pero que esto es, de todas maneras, un poco complicado, ¿no? Es un poquito complicado porque también es cierto, como dice Manolo, que... Eh, que a lo mejor nos extralimitamos nuestras competencias, ¿no? Porque también los estados tienen derecho eh, digamos a administrar su justicia ellos mismos sin que venga un tercero eh, a poner encima de la mesa que lo están haciendo mal. Sí, Manolo... Es un no, tema muy complicado. Yo voy la, que los estados de, deben de ser soberanos. La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Eh, no, no, yo voy, de... yo voy más a que los estados deben de ser soberanos y la administración Exacto. de justicia, cada administración de justicia depende de un. No hay una administración de justicia. Ojalá hubiese una administración de justicia a nivel mundial, eh, claro, independiente, ese, pero es uno de, de los no graves existe. problemas, o sea, que es que no, Sino que cada los, administración bueno, de justicia no, depende de un estado. Los tribunales internacionales existen, pero están controlados por De político, no eh, no tiene muchas competencias. Claro, o... eligió a Saddam Hussein, pero George Bubby y José María Knight Blair, que son responsables de crímenes de lesa humanidad, como es la guerra de Irak, una guerra que ha sido declarada ilegal eh, por los organismos internacionales como las Naciones Unidas, pues no han sido juzgados internacionalmente. ¿no? Ese problema Hay mucha de hipocresía mecanismos. en Hay muchas el mundo también de medir, muchas y muchas barras de medir y, y a veces internacionalizamos para bien y otras veces internacionalizamos para mal. ¿no? Bueno, eh, como estamos ya fuera de tiempo, voy a dejar dos noticias para la reflexión. ¿eh? Una de ellas es que eh, muere en Argentina un estudiante encarcelado, Rubén Terzaghi, en huelga de hambre. ¿eh? Iniciada el pasado 18 de marzo entre un grupo de... Eh, pues yo no me he enterado. De preso, por eso lo digo en sí. repudio al endurecimiento de las normas penales y procesales. Eh, lo hago como reflexión para que los radio oyentes vean eh, el poco eco que ha tenido esta noticia en los medios. En cambio, con lo de, lo, de, lo de Cuba, sí. En que... cambio, con lo de Cuba, pues dos veces harto. Y otra noticia es que la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA, que fue creada en su día por Venezuela y Cuba, como otra forma de relación entre países ¿eh? y que después se unieron Ecuador, Bolivia, Antigua, Barbuda, Dominica, Nicaragua y San Vicente y las Islas Granadinas, además de Honduras, ¿eh? que vigentemente no se encuentra en el Alba, porque lo primero que hicieron los golpes fue la del Alba, ¿eh? pues esta alianza va a donar a Haití, va a aportar en total 2.420 millones de dólares, si se toman en cuenta los proyectos que están en ejecución. ¿Eh? Esta aportación es ofrecida por los países del ALBA eh, durante el periodo 2010-2016. ¿Eh? La paradoja es que estas aportaciones de estos países pues, suman más que lo que la Unión Europea y Estados Unidos ofrecen a Haití, ¿no? que ha sido 1.150 millones de dólares por parte de Estados Unidos y 1.600 millones de dólares por parte de la Unión Europea. ¿Eh? Quiere decir que los países del ARBA van a aportar más dinero a Haití que Estados Unidos y la Unión Europea juntas. ¿eh? Eh, eh, te llegan allí con un pedazo de portaaviones, ¡buah! te forman allí Algo un Algo que no ha ¿eh? aparecido tampoco en los medios de comunicación de, de masas. Esas noticias no claro. o sea, interesan. Si sí, esa es si no interesa. en algunos portales de contrainformación en la red, como .es, en larepública.e o encajo en la red o en rebelión.org pero no en los más medias, en los medios de comunicación de masa. Bueno, pues sin nada se, se nos más ha quedado, que... Se nos ha quedado un detallillo con el tema de, de la ecología, ¿no? Porque hoy tendría, Manolo, alguna cosilla que… Sí, decimos? bueno, para mí la ecología va, pero es que ya estamos fuera sí, de estamos tiempo. estamos fuera de tiempo. Vale. Sí, Manolo, un si minutillo. La próxima no, vez, la próxima vez para, hablamos. No, para el próximo vale. pues De todas formas, quiero Voy ya hablar un poco de ecología. Quiero preguntar pero... un, un detalle que hizo Izquierda Unida, que dejó preparado, y es para el tema de la laguna de... Eh, de Ruiz Sánchez, de Ruiz Sánchez, Sánchez. Eh, la laguna de Ruiz Sánchez que están preciosas. Está, está tremenda, preciosas. tío, con el agua ahora. El otro día, eh, tuvimos Entonces, eso rubianes. es una de las cosas que inició Izquierda Unida cuando estaba en su mandato, en el 2003-2007, y, y ya parece ser que la Junta de Andalucía ya ha librado unos terrenos ahí sin coste para la ciudad. Esto, eh, en principio, lo, lo quería vender el PA, pero con coste para ella, para pero ahora es limpio. Eh. Uh -huh. Eh, no le ha costado nada a Esija y ya está en marcha el, el proyecto de, de, de integración de la laguna. Ah, y, bueno, y es precioso porque bueno, eso es una, una cosa ta, para disfrutarla lo, por los lo No sé yo, llega por caminos, pero te coges la bicicleta, carretera Osuna, 14 kilómetros, y, es y irás por el camino a la izquierda, subes la cuesta y entonces te encuentras con la y vista y de la laguna tío, que parece un mar. Mm. <ríe> y ade Además que han vuelto especies, ¿no? que ya, Hay... Con este año de tanta agua, pues, vamos a ver un montón de especies allí, van bueno, a estar preciosos ahora cuando la niden y eso. Hombre, eso es una buena noticia, así que vamos a cerrar con es una, una noticia, noticia positiva. muy positiva. Sí. Muy positiva. Sí. Además de medio ambiente, sí. que, medio ambiente, que, bueno, también ha habido por ahí en los mares, en los mar, en lo del... Hay un barco. Sí, sí. Que bueno, es esa es la mala barco noticia, chino, ¿eh? Que barco, se va a cargar. Sí, ¿no? de, ¿De qué zona es? No me acuerdo ya ahora. De, hay allí un texto de, de, de coral. Una ah. de coral se han callado eh, y está allí y formando callado en... el barco? cuando han callado está derramando ¿Un barco? El chino, ¿Sí? creo que sí chino. Un barco o sea, chino bueno pues sin más dilaciones pues cerramos el programa y volvemos el próximo lunes a las 10. buenas noches, buenas noches a todos. pues buenas noches a todos buenas noches <risa>